estuvo en México, estuvo en, en varios países, pero en España estuvo, porque efectivamente, Franco, vamos, ahí claro, no se metía eh, a, a, a un rollo que como es, eso, no, ¿no? había una democracia en España, con lo cual eh, no importaba lo que dijera Franco, Franco, pues iba a estar, además, a favor siempre de Estados, <ríe> de, Unidos. De, de Estados Unidos, porque eran anticomunistas y, y, y Franco también lo era. Claro, ¿no? imagínate, ¿no? Oye, ¿qué pasó eh, después? ¿Estados Unidos admitió en algún momento que eh, todo esto lo montaron ellos?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 Este, pues no ha perdido mucho, porque ahora están haciendo en Ecuador lo mismo claro. y, y en otros sitios también. Bueno, pedirán disculpas dentro sí, de 50 sí. años. <risa> cuando desclasifiquen. <Es> y <risa> colocaron en <el> Brasil <risa> a Temer y después a Bolsonaro y metieron en la cárcel a Lula. Sí, pero, eh, pero hay algo Seguyen que... Siguen haciendo lo mismo. De eh. lo cual yo creo que, que eh, me gustaría resaltarlo, porque eh, cuando uno se mete en la historia descubre que las cosas se repiten.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 Fernando Rueda, Materia Reservadas. Gracias. Un, Un abrazo. abrazo.